Señoras y señores, por favor, démosle la Chancellor bienvenida Germany, a la Angela señora Alemania, Ángela Merkel. Aupai, yeah. Aupai Peña, Herr aquí la presidenta, lleva Martins, como Nicolás Sarkozy, como Jean-François Jean Coppín, liebe Freunde, como Fran-Den también, también Martins, pero bueno, delegierte. a lo que íbamos. Uh, este, este, este, este día 5 ir a la irratia y a 107.5 en, en Marsella, perdón en, en la Nicolás calle Ronda, en la Rivenda van a hacer un programón de que, de que se te va la olla y G20, que, ah, un programón en de estos buenos desde las 12 van a madrugar para lo que son. van a madrugar desde las, las 12 la hasta las 2 la 2 la la horas semana, se van a cascar no les podemos pedir recortes Porque si recortas ya se quedan una hora y es cosa fea. Así que son europeos, eh, son blancos todos ellos. Pero bueno. ¿El ¿Es un congreso? No es tampoco un congreso, es más bien un programa que van a hacer desde la Rienda, eh, de 12 a 2, de la calle Ronda, pasaos, que está muy bien, la verdad es que está bonito. El día 5, repito, como alemana que sí repito las cosas varias veces, el día 5, de 12 a 2, en la calle Ronda.